esperando para escucharte contarnos algo sobre la economía. Bueno, mira muy pocas noticias esta semana, la que más eh, trascendencia tuvo fue la del lunes pasado, la de antes de ayer, sobre la, el dato de inflación del mes de junio del año 21, el cerrado al 30 de junio. Creo que era una crónica de una muerte anunciada, más o menos ya teníamos una idea, terminó siendo más de lo que se pensaba oportunamente. Recordemos que cuando dimos los datos de mayo, al cierre de mayo, hace un mes, habíamos dicho que en realidad ese, ese número, el 31 de mayo, iba a cambiar a partir del de ajuste de los combustibles que se había realizado en los primeros días de junio. O sea que junio iba a aportar por lo menos un 0,35% a la inflación que venía eh, acumulándose hasta ese momento, y por consiguiente iba a superar el 7%, que es el rango, techo, meta, ...que tiene el gobierno. Haber logrado 6 y largo eh, por ciento en el mes de mayo... va a ser contrarrestado con eh, este aumento de los combustibles... ...que había dispuesto el propio gobierno en los primeros días del mes pasado. Y bueno, así fue. Eh, en La inflación del mes de junio fue 0,67%. En comparación a junio del año pasado, para identificar bien el problema de fondo... Eh, ...fue 0,02%, o sea prácticamente nada, ¿eh? 0.65 puntos más este mes de junio con respecto a junio del 2020. Y anualizado quedamos por encima del rango meta que mencionábamos recientemente, 7.33. <coughs> Los últimos 12 meses al cierre del 30 de junio el rango meta era el 7%. Quiere decir que subió bastante más de lo que teníamos pensado originalmente. ¿Qué va a pasar en los próximos meses? Esa es la gran pregunta. Bueno, en los próximos meses tenemos, con respecto al año pasado, la posibilidad de que esté un poco por debajo. En los meses de julio a octubre del año 2020, la inflación subió siempre por encima del medio punto, de 0.5%. De manera tal de que si no hubiese ningún cambio importante de alguna de las variables tendenciales, factible que de este 7,33% de a poco... Este, bajemos nuevamente a por debajo del 7% que es el objetivo. Y si vamos a ver qué fue lo que pasó en la interna de este aumento de junio, vemos con este nombre y apellido, el efecto del aumento de los combustibles del mes pasado. Por ejemplo, Los tres de los cuatro rubros que más subieron fueron alimento, vivienda y transporte. Cuando uno analiza, por ejemplo, por qué subió el rubro vivienda, porque el supergás subió un 9,2% en el decreto de presidencia. Eh, el transporte subió, eh, aportó con 0,14 a ese 0,67. Y si uno analiza en la interna, naftas aumentaron 9,35. Gas hoy eh, un guarismo parecido. Sí llama la atención, y acá está el dato, que también aumentaron los alimentos, o sea, aportaron un tercio, un poquito menos, ¿verdad?, un cuarto a ese aumento de junio. Y aquí sí, es totalmente, a ver, a medias independiente, por lo menos no es directamente dependiente de lo que pasó con el combustible tenemos aumento de la carne entre 2 y medio y 4%, los aceites, las grasas entre el 4 y 6%, porque digo por que es eh, directamente incorrecto a, este adjudicarlo al combustible, pero sí indirectamente porque cuando sube el combustible arrastra el resto, el resto de los productos de la canasta básica, fundamentalmente los alimentos, ya ha sido este el caso, lo cual Eh, deja un poco en tela de duda lo que decíamos originalmente. Si ahora en este mes tuvimos un pequeño aumento de los combustibles nuevamente y a partir de los próximos meses se repite esa tendencia al alza de los combustibles, factible que arrastre también al alza los alimentos y por consiguiente no sea tan sencillo bajar la inflación del 7%, que es el objetivo del gobierno. Eh, en cuanto a... <coughs> A otros rubros que llaman poderosamente la atención, que aumentaron, fue recreación, en donde vemos que los ajustes de las tarifas, de las cuotas de los clubes, y que abrieron el mes pasado, en promedio en el país, subieron más del 15% probablemente, porque no no ajustaron en los meses anteriores, y hicieron el ajuste a mitad de año. El otro dato que me llamó poderosamente la atención, y que pasó bastante desapercibido, es el Eh, que es un capítulo aparte de lo que estamos hablando, es un artículo de la rendición de cuentas que se presentó en el en el Parlamento en estos días y que nadie ha comentado mucho, pero yo lo estuve leyendo y me llamó poderosamente la atención. Es el artículo 296, y un poco lo transmito para ver cómo el Estado juega, eh, el gobierno, el Estado, mejor dicho, juega a este con dos eh, versiones, ¿verdad? Cuando alguien es privado, y enfrenta una serie de dificultades y se atrasa, por ejemplo, en el pago de una deuda, este este es castigado, tiene que pagar multas y recargos. Bueno, hay una reforma eh, lo mismo que le corresponde al Estado hasta el momento actual. Bueno, hay una reforma de eso de ese este ese principio, por llamarlo de alguna manera, que trata de eh, hacer que el Estado no tenga que pagar multas y recargos por atrasos en los pagos de su deuda. Concretamente el artículo 296 me parece interesante subrayarlo porque no entiendo por qué si el Estado se atrasa no pasa nada y si uno se atrasa un día tiene que pagar multas, recargos, o y si por haber, este sin sin ningún derecho al pataleo, como si se pague y después proteste. Esas son las discriminaciones entre el sector público y privado que lamentablemente lejos de, de, de eliminarse parece que se están reforzando cada día más artículo 296 señores legisladores traten de no votarlo porque es una injusticia terrible para el resto de la sociedad uruguaya aporte de la semana Jorge eh, Mauro a ver porque me, me, me interesa mucho este tema eh, sí. hasta ahora es cierto si uno se atrasa en, en el recibo de la UTE o de Antel sí. o, o de OCE desde el primer día le aplican intereses y le cobran recargos. Sí. sí. No no había nada que indicara que el Estado también tenía que ser este pagador con puntualidad de cada compromiso para después no tener que, que pagar intereses. No había nada que lo obligara al Estado hasta ahora. Sí, había, ¿Había? completamente exacto artículo trescientos literal uno sí ¿qué desee eh, de la ley de 1988 eh, de este la ley eh... No, tengo un número. La rendición de cuentas este de, de ese año, ¿verdad? Artículo sí. este 300... Eh, perdón, del Código General del Proceso. Uh -huh. Promulgado el 18 de octubre de 1988. Acá lo estoy leyendo. Uh -huh. Y fíjate que lo que dice concretamente en todo proceso, bla, bla, bla, bla, el Estado tiene que pagar... este No, no distingue entre el sector público y privado, y por consiguiente eh, es indiferente. Ahora lo que pasa es que a ese artículo se le agrega un literal adicional en donde excluye eh, este al sector público de esa de esa posibilidad, o sea, lo que antes era general, ahora queda solamente para el sector privado en los distintos procesos. ¿Acá se incluyen las intendencias también? También, ¿También? todos sectores, todo el Estado, de hecho habla de las personas jurídicas de derecho público, o sea, intendencias, claro, claro. gobierno central, ANEP, etcétera, etcétera, O sea, que ahora pueden pagar, bueno, siempre pudieron pagar cuando, cuando quisieron y nunca pagaron intereses. Lo que pasa es que cuando eh, no pagaban intereses, el privado tenía derecho a reclamar claro, eh, claro. jurídicamente. Ahora claro, cuando no, vaya a no. reclamar le van a decir no tenés derecho. <risas> claro. ¿Eh? Bueno, bueno. Está bien. Eh, quería quería hacerte un, un planteamiento que no sé si el tiempo da para que lo desarrollemos ahora, o de repente podés comentarle algo a, a los oyentes. Ajá. Eh, está en discusión el tema de que a partir de ahora... El, el Estado o el gobierno actual le ha indicado a las entidades estatales que pueden depositar su dinero y tener cuentas bancarias en bancos privados, cosas que hasta ahora eso no sucedía. ¿Es así? Sí, está en la rendición de cuentas, en la ampliación presupuestal y rendición de cuentas que se presentó ahora en el Parlamento. Hasta este momento había un artículo, concretamente también, del mismo este tenor de lo que hablábamos recién, que mandataba al Estado a depositar en el Banco República, en un banco estatal. Actualmente solo el Banco de República el Hipotecario no no recibe depósitos del Estado. Uh -huh. eh, y ahora habilita a poder hacerlo en instituciones privadas, o sea, en la banca privada. Efectivamente eso está en la rendición de cuentas este actual y, y va a implicar, si eso es así, un tema no menor para el Banco de República, porque ahí claro. todos los depósitos del Estado hoy en día están siendo el Banco de República, exactamente. Claro, claro, y es es es la, la, la, la fuente principal de, de tener un colchón de dinero que siempre sabe el Banco República que lo va a tener porque es del Estado, ¿verdad? Sí, exactamente. Si yo no recuerdo mal, el mes pasado el saldo eran de unos 1.500 millones de dólares aproximadamente que se depositaban por este concepto de los organismos estatales. ¿Y sabes cuál es el, el, el argumento del gobierno para modificar esto? Eh, honestamente no, no he escuchado... No lo sé, capaz que ahora cuando se discuta la rendición de cuentas, este mencionarán cuál es el, bueno. el la razón por la cual incluyeron esto porque obviamente el propio banco, me imagino que el directorio del Banco de República habrá puesto el grito en el cielo, seguro, me imagino. Seguro que sí. Bueno, de repente para cuando tengas esta novedad sobre este tema te pido que le le cuentes a los oyentes. Bueno, con gusto Jorge, ¿cómo no? Gracias, Mauro. Buena semana. Buena semana para todos Hasta también pronto. ustedes. Chao. Frecuencia abierta